Alegría no n van a poder venir el día de hoy los chiquillos no están en sintonía、eh, yo creo que no saben no tienen idea señor ferrada alegría down es un grupo de niños obviamente como lo dice el nombre con síndrome de down ellos tienen un gran bingo mañana a beneficio del paleta de alegría down sábado 19 de agosto de 18 horas adhesión 2000 pesos esta es una iniciativa que vale la pena ayudar Eh, se ha realizado la sede social villacanaem ubicada en pasaje 314 puente alto p o r q u é porque los niños van a viajar al sur y hay que costear en los viajes show de lujo banda de silva sergio alberto pacheco tributo internacional a marco antonio solís y alegría donde ahí me llama amiga para que promovamos el evento y ahí está música d ó n d e salió que es、esto? ya tenemos un amigo buenos días a Hola, s b u e n Al micrófono. Hola. Hola. ¿Con quién hablamos? Con el Giz. ¿Quién? El Giz. El Giz. Déjale. ¿El Giz el el el de, de los celulares? No, el Giz LMC. Ah, ok. Cuéntanos, ¿quién eres tú? ¿Qué hace? ¿Qué te dedicas? Bueno,、eh, primero que nada, saludo a toda la gente de la radio.、Eh, soy un artista emergente.、Aquí、¿De Puente Alto? Puente Altino. ¿De qué parte d u e n t e Alto eres? De acá, el Metro Protector de la Infancia. Protector de la Infancia. Claro. Aquí te dicen que eres e LG's Presley. LG's Presley. Salud a toda la gente que está viendo todo. A, a todo. Web, a ¿Tú s eres un maestro ceremonia, un MC o no? Sí, sí.、Eh... MC, MC, MC. Aquí va r a p e a n d o para ti, para todo Puente Alto. ¿Eso? y e a sí. Oye,、oh, yeah, man. <risa> sí, partí primero mi carrera de esa forma. ¿Tu sí, carrera dónde la partí?、Eh, mi carrera la partí en fiesta electrónica. ¿Electrónicas? Eh, claro, eh, siendo MC, como dices tú, maestro de ceremonia. En fiestas de música drum and bass, d u b s t e p hardstyle y, y así perduré desde el año 2005, grabé varias producciones hasta el año 2013, donde decidí hacer un proyecto solista, ya en forma profesional. Y aquí estamos, ya han pasado bastante años y, y me encuentro hoy en día lanzando mi segundo EP, que ya en septiembre. EP. Claro, cinco temas que componen un EP. explícale lo que es la sigla de la l a g e n t e la sigla de la i e n e a r e f e r i r s e la sigla de la s i g l de la s i g l de la s i g l de la sigla de s a sigla de la sigla de la sigla de sigla de la s i g de la sigla de la s a de l i g a de la s i g a de la a de l i g l a de la s i g e la s i g l e la s i a de la s i g l de l i g e la l a de la e la s e la s a de la s i g l d i g a de la i a de la s i g a de l t s a de a s de i g a d a i g l e sigla de s i g a de la de la de la s i l a de a sigla de a s a de a d a i g l de s i l a de la s i g l e la sigla d a i d a de s t e m u c h a c h o e l t e m a s e l l a m a v i a j a s 私のために私ために私ために私ために私ために私ために私ために私ために私ために私ために私ために私ために私ために私ために私ために私ために私ために私ために私ために私ために私ために私ため Sacando por el aire y este cómodo abrigo Llevo notas, llevo mis h i t o r i a s o n cuatro cuartos d El puso del largo tramo, que estoy errando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 quieres ir どんで quieres、ir. レシー e Bueno, hay que d a r l a oportunidad a la gente joven que viene a presentar su trabajo, a la gente con emprendimiento, con ganas, que quiere conocer, dar a conocer su música. La ruta está fascinada escuchando este tema. Tenemos una promoción: tres plumones de dos plazas, solo t i e Luquita. Llama ahora a la bandera í Puente Alto, al 22-789-5529. 22-789-5529, ubicado en la Avenida Santander 1554, Barro España, Puente Alto. Y ya lo sabes, ven a comer rico, ven a comer de calidad, ven al MAC. Con Mauricio, o y e aquí en el programa hay espacio para los dos, ¿eh? para el Mac, porque aquí promocionamos el delivery del Mac. Vaya a probar el Mac y con contrate o conozca su servicio de delivery. ¿Qué es delivery, chiquillos? Entrega, pues entrega a la fábrica, entrega al colegio, entrega a. Entrega, ¿eh? entrega de comida, no había pensado otra cosa. Entrega de comida, entrega de. De comida tradicional a la fábrica, a la empresa, como le dije anteriormente, usted tiene que llamar a un más grande de todo un mundo, a Mauricio, al 228512767. Oye, amigo, ¿cómo te has sentido acá en la radio? Malena Pavés te manda un saludo. ¡Ay, qué linda la música!、Eh, lo voy a cambiar. Siempre quise escuchar un rapero, hijo, pero. Hip hop, e r o Hip hop, e r o ¿Cuál es la diferencia entre un rapero y un hip hop, e、eh, r o Netamente la música, los instrumentos. El rap no lleva instrumentos, ya por lo general sample y, y trabaja en 80 b p m El hip hop ya lleva más instrumentos.、Ah. ¿Cuáles son tus temas preferidos para hablar、eh, en, en las canciones? ¿De qué hablas en tus canciones?、Eh, bueno, parte del proyecto, el g i a s porque es un proyecto musical,、eh, se presenta. Como una persona inentendible. ¿A qué me、uh -huh. refiero? Él vive dentro de un mundo en el cual su entorno le hace parecer una visión diferente al resto. Y parte de ahí la base de todas las letras, o sea, vivencia propia y al mismo tiempo vivencia ficticia de este personaje. Eso、Mira. es lo, lo que se habla. Oye, ¿y por qué tienen tan mala fama a veces los giscoberos? Dogadictos, volados. Porque la, la... gente, e s t á y hablando de lo que la gente. No, sí, sí. Le, le... Lamentablemente pasa porque el género、eh, viene desde ese, de ese ámbito. O sea,、si、vamos a los años 70,、eh, parte de ahí, parte del Bronx, parte de, de, de la etapa más oscura Como de, de los pueblos afroamericanos. Entonces, parte de, de, de, de la herencia que, que tiene el rap o el hip hop、eh, es, es parte de eso: la violencia,、eh, el resentimiento social,、eh, las pocas oportunidades que te da en este caso el sistema. Y, y siempre se carga con ese estigma. Se carga con ese estigma.、Y、claro, claro. Oye,、eh, te deseamos mucho éxito en tu labor, en tu trabajo. Vamos a escuchar el último tema, ¿te parece? Claro. ¿Me sabe? Claro. ¿Sentencia cuál? Me sabe. Me sabe. ¿De qué、Estamos、se trata? Se han matado a unos amigos con el tema Me sabe. ¿A quién Me sabe? Vos? Éjale. Ajale. Ajale. Ajale, ya. <risa> ただいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだい Ya, un gran saludo para Juan o g a l d e Te felicitó, dijo,、oh, extraordinaria tu música, quedó realmente emotivo. Y agradecemos que hayas venido. Cuéntame a grandes rasgos cuáles son tus proyecciones al corto, largo plazo. Bueno, a corto plazo ya tenemos. El proyecto está en, en vías a poder p r e s e n t a r s e nuevamente en los Premios Pulsar. Ya que el año 2016 nos fue bastante bien con el proyecto. Y este año pretendo lanzar, como digo ya en diciembre, con banda,、eh, un, otro EP llamado Caligrafía entre Príncipes y Princesas. Y, y estamos en eso, viendo que esto pueda masificarse. Me pueden encontrar a través de todas las redes sociales, plataformas, p o t i f y Spotify. Spotify. Google, claro. Giz. Déjale. El, el Giz. Y ahí pueden escuchar temas como Viajas, Sentencia, La Fábrica. Y el último que acabamos de escuchar, que se llama Me Sabe. Muchas、eh, gracias por venir, eres muy gentil, muy amable. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de poder mostrar mi música y a toda la gente por darle、ah, la o p o n i d a Mándale un saludo en, a y u n e t que te está escuchando. Muchos saludos a ti, y u l e t gracias. Junet, y u n e t que es un haitiano que viene a trabajar acá a Chile. Dice, oye, e s t a b a emocionado con tu música. Saludo a toda la gente que, que viene afuera a buscar una oportunidad e este país. Y, y que, que le v a y a n bien, pues. h á g a n l e contrato, ¿ah? A toda la gente que, <risas> que contrata extranjeros, por favor, sean un poco más empáticos, ya que. No creo que sea muy grato estar lejos de tu familia, lejos de tu país, buscando una mejor oportunidad. Creo que todos nosotros necesitamos poder enriquecernos de lo que son los seres humanos que vienen de fuera. Me parece muy bien, muchas gracias por venir, eres muy amable. ¿eh? Gracias a todos ustedes, gracias Estoy... a la gente. Oye, se me olvidó preguntarte:、eh, ¿tu nombre real cuál es? Mi nombre es Diego. Diego. Claro. Bueno, sí, muchas gracias por venir. ¿eh? Gracias a ustedes por la invitación y, y por la acogida. Muchas gracias a la radio. Humilde el hombre, ¿ah? ¿eh? Y nada, dar otra oportunidad、no. después con más tiempo. ¿Ya?、No